Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Es padre de tus ojos No creas todo lo que ves Aprende a ver Aprende a ver Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radio Nauta? Estamos acá nuevamente en este programa que hemos decidido en llamar Pachi y son las 18.59, mi nombre es Dilan D'Aderio y estamos presentando esta cuarta edición del programa pero como siempre no me encuentro solo así que voy a presentar a quienes van a ser los acompañantes por esta hora completa que tenemos de Pachi y por ejemplo empezando por Martín Granel ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo andás Dilan? Arrancamos un cachito antes hoy, un minutito antes, ¿qué onda con eso? Sí, no sé, la verdad que eh, nos podemos ir un minuto antes entonces O nos podemos quedar un minuto más, como lo quieras ver Bien, de <risa> la gana que tenía ¿De qué vamos a hablar hoy, Martín? Voy a dar una columna, voy a volver, en realidad voy a continuar con las columnas de rap En este caso hablando del caso de un rapero español que tiene una situación especial Porque se está enfrentando directamente con la justicia Cruzamos de continente ahora Cruzamos de continente exactamente, nos vamos al viejo continente, a Europa Y decía el caso de un rapero español eh, que va a ir preso Por su propia libertad de expresión, por su propio arte, por sus propias letras Así que vamos a analizar un poco ese caso que realmente es muy interesante Un poco choqueante y un poco preocupante viéndolo desde la linda Latinoamérica Sí, sí, sí, la verdad que estoy ansioso por escuchar esa columna Que creo que va a ir eh, más o menos tres cuartos del programa Sí O hacerlo otro el programa, ¿no podemos hacer todo un programa de eso? <risa> no, no, no, no creo que dé para tanto No, bueno, entonces vamos a hablar eh, con el otro Protagonista de esta mesa redonda que es Juan Ignacio Lago Juan y Lago, ¿cómo te va? El otro, me gustó que voy a muy cálido, un saludo Y los noto aparte con pocas ganas de laburar ¿Cómo es eso de que un minuto antes nos vamos un minuto... Yo me quiero quedarte a las 8 en... Y bueno, hace poco fue el Día del Trabajador y como que queremos rendir así homenaje a ese feriado no A ese feriado que no tuvimos porque nosotros vamos los jueves Así sí. que bueno, podríamos... Nos podemos ir, no. según tu lógica nos vamos Podríamos levantarnos e irnos Pero otra cosa que podríamos hacer es decir las redes sociales las redes sociales son en Instagram Pachigermata ok Pachigermata con Y ¿Cuántos seguidores tenemos ahora? ¿tenemos, a esta altura es la si no pregunta equivoco, 55 mira voy a entrar ahora en vivo esto es radio en vivo tenemos 57 según bien. ¿en serio? ¿subimos dos? subimos este dos no Ponta sé por qué esto no, está, esto no lo armamos eh. en serio me hace, emociona hasta hace 20 minutos que había visto teníamos 55 y ahora tenemos 57 bien vos. inexplicablemente tenemos 57 en creo. cualquier momento el número va a ser más alto el del dólar de los seguidores de Pachigermata pero bueno Estamos ahí compitiendo, estamos, estamos, bien, igual. estamos 57 a 23 por ahora, <risa> tenemos un margen, ¿no? De... no sé si tanto, nos quedan pocos días me parece, hay que empezar a aumentar porque nos van a ganar Así que bueno, mientras tanto yo voy a hablar de lo que va a ser eh, mi columna que va a estar pegada a este primer bloque, sí. dijemos todas las redes sociales primero Sí, Instagram dijimos, YouTube, no sé. YouTube, pasa que tuvimos ah. un problemita con... Ah, Básicamente podemos... que nos bajaron un capítulo, pero... Podemos hablar, un... te pongo a hacer una columna entera <risa> de por qué YouTube, por algún motivo que no nos explicó muy bien, eh, nos bajó el tercer programa, así que bueno, vamos a intentar igual resubirlo y ver eh, si con una descripción más breve no nos bajan el... Porque inexplicablemente lo subí y al toque, eh, mientras verificábamos a ver si estaba todo bien, eh, nos llegó un mensaje que decía, bueno... Se ha bloqueado el contenido por, por derechos de autor, pero nunca dije de qué autor. Claro. Es como... <risa> no hace falta para ello. Porque también recordar que nos pueden, pueden escuchar los programas emitidos por radionauta.com.ar. Ahora uh -huh. nos escuchan en vivo y después Bien. nos pueden escuchar en diferido en la pestaña de programas emitidos. Y permitime, Dylan, también contar de qué voy a hablar yo. A ver. Porque ya me estás salteando. Estabas no salteando. solo me dijiste el otro, <risa> sino que ahora me querés saltear la columna, pero no importa. Te voy a contar igual yo voy a hablar de lo que conta, prometí conta. en el primer episodio el episodio piloto tan, eh, tan mencionado y tan poco escuchado quizás pero bueno, lo vamos a seguir eh, no sé eh, si tan poco escuchado yo he tenido si comentarios yo veces no sé. le di varias reproducciones visualizaciones por lo menos de 50 muchas, son mías muchas mías también, el resto, el resto son mías Entonces, como digo, en el primer episodio había hablado de que una de mis columnas iba a tratar de la música en las expresiones audiovisuales. Sí, recuerdo. hablé de los videojuegos y hoy voy a hablar de una película. De una película, ¿se puede decir cuál? O es un secreto. Voy a dar una pista y es que quizás es la mejor película de todos los tiempos. Bueno. <risa> ¿No será un poco mucho? esa Aven Avengers? No, ¿Sí? <risa> la... porque no la vi. <risa> Pero ya, ya ¿Vas a tener de... spoilers? Sí, sí, es vieja. Claro. Ah, bueno. Muy vieja. Tiene un, una pista más Dylan no sabe es en serio el, me Es un año muy lindo que nos estamos acordando ahora Que es el 2001 Que ah. la presencia de Cavallo en los medios está bastante presente sí, Bárbaro, sí. bárbaro entonces, es Acorde año. Bueno, entonces eh, voy a hablar ahora sí Voy a presentar lo que va a ser mi columna eh, Que voy a hablar de los orígenes Vamos a, a una especie de sería de, de, de iniciar una columna Un ciclo Un ciclo, sí, que no sé cuánto va a durar Capaz que <ríe> empiece eh. y termine acá Así que <ríe> no Especial. lo quiero anunciar muy <ríe> corto que hacer los orígenes de tal género musical. En Bien. este caso voy a utilizar el, el funk, así que nos vamos escuchamos un ratito más La cortina nuestra y nos vamos directo a la columna. Yo te propongo otro juego. El que arriesgue gana. Yo te propongo otro juego. Two. You know what? Get on. Con la calidez que nos brinda esta cortina Seguimos el programa Son las 19.05 Seguimos en Pachidermata Escúchenos, síganos y... Quierennos. Quierennos. Retru... No tenemos Twitter, pero si Invítenos quieren... Invítennos algo, <ríe> algún evento. Bueno, algo. hablando de invitación, justamente hoy tenemos un programa un poco accidentado en cuanto a eso. Porque, bueno, invitamos a muchas bandas. el Uno de los objetivos de este programa era invitar bandas para escuchar nosotros, básicamente. No para que la escuchen por el otro lado. <ríe> Así que para tener bandas en vivo sin pagar. Y tuvimos la desgracia de que ninguna banda... A, o a todas las bandas le coincidía con otro horario Y bueno, si, si hacemos cálculos la semana que viene tenemos como 8 o 9 bandas Así que bueno, si no quieren escuchar este programa y quieren escuchar el que viene Les agradecemos muchísimo <risa> Así que bueno Bueno, vamos a dejarnos de, de, de hacer unas pequeñas bromas Para pasar a lo que es la columna Como bien dijimos, vamos a hablar un poco de los orígenes del de funk Ese ritmo que escuchamos eh, en la cortina Que está sonando ahora, es un tema de James Brown ...que vamos a hablar más adelante de James Brown... ...primero eh, nos tenemos que poner eh, si tenemos que situa situarnos eh, temporalmente... ...tenemos que hablar de la época de los 60, de los 70... ...y si tenemos que situarnos en algún lugar... ...podemos hablar de Estados Unidos... ...para empezar por etimología... Hay, ...había varias, varias versiones... ...en realidad es como que no se sabe muy bien de dónde viene la palabra funk... ...pero por lo que leí había como dos versiones bastante marcadas... Una era que provenía Esto es, es seguro Que proviene de do, la, la fusión De dos palabras Que es Lu Fuki Que sería Ajá. una palabra africana ah, bien, bien. Espero que seguramente mal pronunciada No, no, no así, nadie lo va a saber eso, eso es lo bueno Que, que nadie seguramente lo chequear Porque no, no, no existe O capaz que sí, manera de chequearlo Eh, no existe quien lo chequeé. No existe, parece. sí, básicamente porque no tenemos gente Sí, lo escuche y quién lo chequeé. No, no, no existe quien escuche el programa y después quien Se, tome el <ríe> se toma el esfuerzo. toma el esfuerzo de chequearlo. Lo que hacemos, nada lo que hacemos va a ser chequeado seguramente. Así que bueno, esa palabra lufuki significa un olor corporal cor, corporal intenso. Algunos decían que como algo malo, otros decían como algo bueno, uh -huh. que, um, no sé. Como, como, como sería en ese caso A gusto de hay que ver la, connotación, manera, no sé, claro, tradican, la tono, connotación si te bañaste ese día <ríe> y después la otra palabra que es la fusión sería sticky que es así, es en inglés eh, como doloroso, Pegajoso, apestoso sí. así que bueno, eh, la connotación por lo menos, si es buena o mala eso en su momento no lo sé, ahora punk es una palabra que, que se utiliza como, como algo bueno Seguramente, si escuchas una, una canción Y decís eso, es bien funk No estás diciendo nada malo Y podría ser, eh, haciéndolo mal y pronto Un análisis, eh, es pegajoso Y es intenso ¿no? Es pegajoso y es intenso Tiene mucho que ver también eh, con el ritmo De lo que es el funk Que es pegajoso y que es intenso yes. ¿Viste? Alto slogan Así que podría ser el eslogan del programa Pachi Armata es pegajoso, pegajoso. E No van a escuchar menos <risa> No sé si se puede escuchar menos. Lo que te... claro. Así que bueno, si lo logramos creo que también sería un triunfo. Sí. Para hablar un poco de los orígenes hay que decir que una de las principales características es que es una música con varias ra... con raíces afroamericanas, eh, de la tradición de la África Occidental, que encuentra las expresiones en música espiritual, cántico de trabajo... Gritos de alabanza, gospel y blues. Por lo menos, Bien. así dice Wikipedia. Bien. Así que, a raíz de eso, eh, uno de los exponentes del funk de esa época, eh, James Brown, sí. que, como ya dijimos, quien escuchamos en este momento, eh, agarró va esos varios géneros, los empezó a mezclar y les empezó a cambiar cosas para eh, tener un sonido distinto. Una de las principales cosas que le cambió es... Eh, el acento. En la música, bueno, primero que nada hay que decir que es en 4 cuartos, o sea sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, que antes el, la música, como por ejemplo el soul, tenía acentos en 2 y en 4, y lo que hizo fue atrasarle el acento para que quede en el 1 y en el 3, que eh, la característica del 2 y el 4 era que era música bailable en ese momento. Entonces lo que dijo, bueno, la pasamos al 1 y al 3 y va a ser todavía más bailable Y, a, y algo que, que caracterizaba mucho cuando cantaba en vivo O, o lo que le decía a los, a los que tocaban con él Era on the one, como diciendo, bueno, ahora vamos al primer tiempo Y ahora lo que quería era escuchar un pedacito de una canción de James Brown Que para ejemplificar un poco esta sección de jazz De, de, de funk, perdón And you're slipping new You're more than all right You know you're out of sight You got a shapely figure, mama That's keep me up time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 ahí escuchábamos mientras seguimos en Bachiller Mata eh, la canción Out of slide de James brown sé que me miran raro porque mi pronunciación no es la mejor Perfectly. así que bueno quieren hacerme alguna pregunta sobre el funk si sí, yo estaba pensando en realidad siendo un género siendo un Momento musical tan rítmico y tan especial Digo sí. que, conociendo tal vez que todos los géneros Y todas las músicas Utilizan instrumentos determinados ¿Cuáles son los ah. los predominantes en el funk? No, Tincho, me mataste ¿Te maté, en serio? <risa> sí a hablar de otra cosa? No, no, pero me parecía que vos estabas en capacidad De responder semejante pregunta No, Juanita, <risa> me, <risa> equivoqué. <para> agarrar, <risa> me equivoqué Me <risa> equivoqué Bueno, lo que podemos decir es que un, El instrumento, por así decirlo Del funk sí. Sería el bajo eléctrico Tiene otros instrumentos, obviamente, que vamos a nombrar ahora, como por ejemplo la batería, el teclado, sintetizadores, órganos, instrumentos de viento y congas, por ejemplo. Pero lo que tiene el bajo eléctrico es como que le va marcando... Si vos escuchás un bajo rítmico como lo usan en el punk, seguramente digas esto es punk. Claro, exactamente. Es muy específico del género. Es muy específico. Utiliza algo que se llama el grube. Que Ajá. yo también lo leí así Calculo que va así Escuché He escuchado muchas series Que dicen groovy No sé si, si será <risa> Esa la pronunciación Vos que estudiaste inglés <risa> No, no, no Me en <risa> Open English Open English Tincho Así que Bueno Es una De las características Que es el groove Que es el impulso Estaba definido así Es una Una forma rara De definirlo El impulso Que te lleva a bailar Digamos Ese ritmo Que hace inevitable Que uno se mueva uh -huh. Yo o sea, a mi entendimiento lo tienen todas las canciones. O, o no todas, pero... Digo, es... Será más fuerte, quizás. Eh, sí. Más es como, intenso. Como es algo pegajoso. algo repetitivo, intenso y pegajoso, como <ríe> que es la característica de, del funk. Otra de las características es eh, que el bajo hace con una técnica que se llama slap, que es combinar notas bajas tocadas con el dedo pulgar... Y otras notas altas tocadas con los dedos. O sea, para generar eh, como distancia, bastante distancia entre las notas cuando uno escucha la textura de esa música. Y otra de las características, para ir un poco definiendo uh -huh. lo que es el, el funk musicalmente, es que suele tocar en síncopa. que significa la síncopa? La síncopa es eh, la estrategia compositiva que rompe un poco la regularidad del ritmo por medio de la situación en notas en lugares eh, que no son fuertes, digamos en lugares débiles. Así que esa un poco es la, las características un poco de, de lo que es el sonido del funk y para ejemplificar y ya irnos a una una, no, una pausa pero es escuchar un poco de, de bandas de acá más locales nos vamos escuchando a militantes del clímax con su tema maradona canija. uta.com.ar FM 1063 i Siendo las 19.19 19, retornamos a Pachidermata Diciéndoles que estamos saliendo por Radio Nauta FM 106.3 Que vamos hasta las 8 Que vamos a estar el próximo jueves No sé por qué lo anticipante de tiempo Pero está bueno anticiparlo antes está de bien, tiempo Confirmado que el quinto programa va a salir el próximo jueves a las 7 ¿Cuánto anda como confirmado? Está totalmente <risa> confirmado Y todo según lo que me dicen De acuerdo a la cantidad de seguidores que tenemos en Instagram Mientras nos mantengamos en esos 55, 57 seguidores que tenemos Vamos a seguir al aire en Pachidermata O sea que si bajamos a 54... Va a estar complicado el tema. En ¿No seguimos? No seguimos, para mí no seguimos. En este martes de Funky, como bien decía Dylan, de Funk, como vimos en el bloque pasado, es el turno ahora de Juan Ignacio Lago, que no va a hablar de Funk, como bien dijo en la presentación. Va a hablar de una película, así que si te parece, te cedo el micrófono, te cedo el espacio, da tu columna. Muchas gracias por el pie, Tincho. Así ah, es, voy a hablar de una película y voy a develar cuál era, porque vendí bastante humo. Sí. Dije que quizás era la mejor película de todos los tiempos. Abro ahora es Para sosténelo. mí, tengo que aclararlo. No la aclaré, era un clickbait. No tenía que, no, si decía para mí en el primer bloque, nadie le iba a querer escuchar. La película es eh, nada más y nada menos que Donnie Darko. Sí. Yo sé que acá en la mesa la vieron. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Supongo que también los que nos escuchan la vieron porque es, como dije, una de las mejores películas. Película de, de culto, puede ser. Película de culto, exactamente. Esa es la la, el, la frase que se lleva. Sí. Eh, precisamente porque no tuvo un buen digamos eh, estreno en, en los cines. Sobre todo porque fue el 2001 el año del atentado a las Torres Gemelas claro. y la película justamente tenía cierta eh, cierta aparición de un avión de un accidente aéreo y bueno justamente la tuvieron que retrasar y la gente quizás no estaba de ánimo para ir a verla así que no tuvo el mejor eh, la mejor recepción pero sí se convirtió en una película de culto como vos decís a partir de los VHS y de la popularidad que fue ganando para hacer una premisa rápida la película es de un pibe que tiene que es esquizofrénico y que uh -huh. tiene un amigo imaginario y uh -huh. ¿La entendí la película? Más o menos. Y si me pongo a, a verlo ahora en vivo seguramente me coma todo el programa. Y quizás más también del, del, del programa que sigue. Claro, claro. Así que voy a pasar más que nada a hablarte de lo que fue la música. De Bien. cómo se compuso. El director Richard Kelly se la encargó a Michael Andrews. Que era un músico de San Diego y compositor para televisión. Que estuvo a cargo, por ejemplo, de la banda sonora de Freaks and Geeks. Sí. Una serie que por lo menos de nombre, algunos la tenemos. Sí, sí, que actuó Shane Franco. Una, una serie de comedia de un grupo de adolescentes claro, secundarios sí, o algo así. Sí. Sí. Bien norteamericana. Sí, bien, bien Yankee. <ríe> bien Yankee, bien un eh, Colegio Yankee. Eh, Michael bueno, se mudó a Los Ángeles en el 2000 para empezar a trabajar en la película. Y fue el bajo presupuesto lo que hizo que tenga que encargarse solo de, de componer el soundtrack. Y también tuvo que hacer digamos eh, muchos trabajos, tuvo que tocar muchos instrumentos. Él dijo... La película contaba con un presupuesto muy bajo, por lo que la parte que me correspondía era bastante escasa. Eh, digo, la parte económica que él tenía sí. para desarrollarlo No podía contratar a nadie, estaba solo ante el peligro y por lo tanto tocaba yo todos los instrumentos. El piano, el melotrón, la marimba, el xilófono, el ukulele y el órgano. Tocaba eh, one man orquesta, era básicamente. Sí, sí, sí. Era una especie de jepe. Era un jepe. Uf. Era el capítulo 2, ¿no? <risa> Flashback. <risa> Siguiendo con lo que él decía... Eh, comentaba que también participaron dos cantantes femeninas para los coros, pero no se utilizó la guitarra porque Richard, el director, Richard Kelly, no quería ni guitarra ni batería. Y eso a él un poco también eh, lo complicó porque era lo que él más tocaba, lo que más le gustaba era la guitarra. Y bueno, justamente se encontró con que tenía que utilizar instrumentos eh, de variada digamos eh, índole, pero justamente al que él le gustaba y el que más, más experiencia tenía no lo pudo usar. Y como hablábamos también en el capítulo 1 sí. sobre la creatividad a la hora de tener pocos recursos, es un poco lo que pasó con esta película en la que tuvo que eh, en la que afloró esa creatividad a partir de los pocos recursos y de la, las pocas variantes que parecía que tenía, pero finalmente tuvo un repertorio gigantesco. Eh, la intención de Michael también era conseguir digamos eh, música potente, música que generara Esa, esa angustia adolescente, tanto el director Kelly como el compositor, hablaban de eso, querían transmitir eso en la película. Entonces utilizaron eh, música de bandas como Echo and the Bunny Man. hablando del Open English, prepárense porque acá viene una serie de... Eh, temas como Never Tear Us Apart, de In Excess, uh -huh. eh, Under the Milky Way, de The church y Notorious, de Duran Duran. Esas son algunas de las de las canciones del repertorio de del soundtrack de esta película, que lo que hace es eso, es mechar entre el, el soundtrack instrumental compuesto por por Michael y eh, la banda sonora, como suele suceder, de bandas. Pero en este caso, eh, lo que está muy bien conseguido y lo que se nota a lo largo de toda la película es que esas bandas no fueron elegidas azarosamente o porque eran los, lo que más le gustaba al compositor al director, sino que buscan generar eso a partir de de bandas y de canciones del synth pop de los 80 más que nada británicas eh, conseguir esa esa angustia conseguir esa esa melancolía digamos porque no es solo angustia tampoco no es también hablar de de, de la rebeldía adolescente una etapa sí. en la que todos hemos pasado en mayor o menor medida y que hizo que a lo largo de la, de la película nos sintamos eh, reflejados en ese protagonista que, que no entendía el mundo no entendía digamos por qué le pasaba lo que le pasaba a la edad, digamos, de adolescencia, estando el protagonista en el colegio. Y esto, digamos, se ve a las claras ya desde un inicio, que empieza la película con Donnie, el protagonista, el, act el mejor actor de todos sí, los tiempos. Sí, sabía, que, sabía que le iba a tirar Acá hay una fanbase de Jake Gyllenhaal. <ríe> Yo soy el, el, tremendo, líder, el líder de la, la fan. Y, y bueno, ya desde el inicio, con ese Donnie perdido, que se despierta en el medio de la nada y empieza a pedalear hasta su casa en, en un barrio de los suburbios norteamericanos, empieza a sonar eh, la, la, la canción... The Killing Moon de la banda que ya mencioné Echo and the Bunnyman. Así que vamos a escuchar un poquito de esa primera esencia Música to win de killing moon la primera eh, canción que se escucha al inicio de la película donny darkarco ahí por lo menos me transmite esa, esa nostalgia agradable digamos no es que no es que te deprime tampoco la película de esto que, que estoy que voy contando lo que genera angustia que genera ansiedad que te retrotrae a tu, a tu rebelde adolescencia eh, no sin ser algo que que no te guste escuchar digo sino que es como también eh, kelly y el compositor decían es como una una calidez romántica de aquellos años eh, De aquellas sensaciones, ¿no? De sentirse perdido, de sentirse rebelde En contra del mundo Y que realmente, por lo menos a mí Me ha transmitido eso No sé a ustedes, que también la vieron Si quieren hacer algún... O creen que estoy vendiendo humo, díganmelo quiero... no, a, a ver, a mí lo que me pasa y... Como nos conocemos, lo habíamos hablado alguna vez. Yo vi la versión que no es la visión del director, bueno, le viste que se da mucho en el claro, cine, sí. que sale una versión que es la más comercial tal vez y una versión luego extendida que es el corte del director, el famoso corte del director. Bueno, yo vi la versión más comercial, la que dura un rato menos, creo que 15, 20 minutos menos. ¿Y, y qué 15 minutos? Y no, costado. y realmente se entiende muy poco de la película. Es refleja más esto que decís vos, muy muy de la, del adolescente, muy de de sentirse medio perdido, usando la esquizofrenia como metáfora de esa época tal vez. Eh, pero después luego uno se encuentra con una serie de ideas y una serie de teorías y una especie de... Universo 1, Universo 2, que realmente no se entiende nada en esa versión comercial, es muy... Exactamente, la película es bastante confusa como para que le cortaran partes y eso es lo que pasó con, con esa versión. Exactly. Sí, igual yo quiero decir, yo la vi completa, vi la versión extendida, igual así me quedó bastante confusa. confusa. <risa> claro. Yo creo que no hay nadie que la pueda entender digamos de, de primera. Tenés Ni, que Jake. Ni Jake. Ni ah, Jake, nada, Jake, Jake actuó. Eh, le digo, la rompo con el papel eh está ya mi carrera, pero bueno, yo no la entendí. Yo creo que si le preguntan va a decir que no la entendió. A ver, repito la pregunta que le hice la... Que el director, no la <risa> Repite la pregunta que hice la semana pasada Dylan. Viene una persona mm. cualquiera, viene un ser humano cualquiera y te dice, "Juanny, recomendame una película, quiero ver una película." Vos le decís, "¿Donnie Darko?" Yo sí, yo soy sé, <risa> "Donnie Darko, yo te la voy a recomendar siempre." Seguramente si yo, si yo conozco a la persona y sé de sus gustos, y sé que quizás no es de ese tipo de películas medias pensativas, medias ciencia ficción un poquito, viste, fantasía, que sea un poco de todo eso. Eh, le diría, bueno, con, mirala con resguardo, no la claro. de putees después si no la entendés. <risa> claro, claro. Eh, o antes de juzgarme, buscar internet alguna teoría, digo. Sí, ¿y, y qué clase de película ya yéndonos de Doni Arco le recomendarías a esa persona, por ejemplo? A una persona que eh, no, pero sí. yo, yo recomiendo a Doña Arco porque ah, por qué me voy a no le importe esa persona? Sí. el tipo va a recomendar ah, a Arco ¿Qué clase Arco? entrevistas estas? acabo de decir? <risa> Igualmente se la Se la recomiendo igual y Él igual. te dice no me gusta la ciencia ficción Igual No igual. me gustan las teorías conspirativas <risa> No me gustan las películas de adolescentes Ni depresivas Ni nada de eso ¿qué? ¿Le recomendarías igual? No, le recomiendo que, que se vaya <risa> que, que la... ¿Por qué estoy charlando con vos? <risa> sería mi pregunta Y le digo, si cambias de opinión, mirala Y volvería a agradecerme <risa> por esas casi baterías. dos horas de, de alegría que te hice pasar. Eh, bueno, también siguiendo un poco con, con el valor de la música en esta película, como comentaba, eh, Michael se tuvo que encargar no solo de elegir las canciones, de elegir ese soundtrack de eh, música pop de los 80 que genere esa nostalgia, que genere esa, esa calidez adolescente, sino también que tuvo que encargarse de la parte instrumental uh -huh. de la película que sobre todo suena cuando se encuentra Donny con el no mencionado amigo imaginario sí. o no llamado Frank, que es uno de los tantos interrogantes dentro de la película y generalmente sonaba esto dicen, hizo bien su trabajo, no sí. sienten un cosquilleo no sienten una sensación estoy temblando estoy me, tengo un conejo gigante <risa> atrás mío esa es, es exactamente la sensación que transmite Michael con esa con ese instrumento con ¿Puedo? ese sonido, con esos coros yo quiero salir del estudio e ir a ver la película en este momento y ir a verme al espejo a ver que si, si me encuentro con el amigo imaginario <risa> volver a verla Porque creo que la vi como dos o tres veces. Yo la veo todos los años, desde Todo. hace un par de años. Ah, no es, jo, no año, jodas. no joda. ¿En qué fecha? ¿En, ¿En serio? En mayo, más o menos. <ríe> carne de Iván. Y es, en mayo, más o menos, sí. Está, está, tenía ganas de verla. le Dije, bueno, voy a hacer una columna, la tengo que ver. Pero bueno, hice otras cosas. Pero quizás la vuelva a ver dentro de poco tiempo. <ríe> El conejo se va la Mirala, mirala, me dice. Eh, no sé si tiene alguna otra preguntita en relación a a la peli, a la música, creo que quedó demostrado con mis argumentos, con la música Muy con sabidas. esta columnaza todo lo que puede conseguir la música dentro del cine, que es algo que, que fuera de joda que hablamos en, en su sí. momento en el flashback episodio piloto, sí, sí. Sí, sí y que por algo está esta columna, ¿no? de la música en las expresiones audiovisuales y de cómo puede conseguir ser un valor fundamental y no algo más que está ahí de adorno y agregándole a todo esto que decía Juan y como bien nombró en la columna, con una escasez de recursos que tal vez realzan en todo lo que comentaste Muchas gracias querido no, Juan y por su aporte. Por nuestra parte vamos a ir una pequeña pausa y ya volvemos con más de Pachi Dermata. ¿Dónde está Pacha? Vuelve a casa, amigo mío Estamos en la web radionauta.com.ar Talleres en el Olga Vázquez Tango, jueves a las 20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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Seguimos en el aire de Pachi Germata Siendo las 19.36 de este jueves Continuamos eh, con la mismas cantidades de seguidores Recién me fijé en Instagram Así que síganos sí, Eso es bueno, no bajamos Sí, es bueno Porque podríamos haber bajado tranquilamente Después de, de todas las cosas malas que hemos anunciado Así que bueno, seguiremos Y seguiremos la semana que viene Como decía Tincho a las 19 Pero todavía seguimos este programa sí. Así que vamos con la columna de Rap Que nos, tiene, que nos trajo Martín Grané Sí, como bien decía en la presentación, eh, es una columna que, a ver, yo pensaba esto mientras la preparaba. Viéndola desde afuera, viéndola desde Argentina, viéndola desde Latinoamérica, sí. es realmente insólito lo que estoy a punto de contar porque es muy extraño lo que está pasando en España. El caso que elegí es un caso particular, pero realmente se replica en dos o tres artistas, por lo menos de lo que pude encontrar y por lo menos dentro de lo que es el rap. Este rapero en particular, que se llama joseph Miquel Arenas Beltrán, que en realidad de nombre artístico es más conocido como Baltonic, es un rapero mallorquín, eh, muy jovencito, tiene nada más que 24 años, nació en 1993, y lo que le sucede es que desde 2012 está siendo perseguido por la justicia española, por la audiencia nacional, que es como la entidad civil eh, donde se van a dirimir los los problemas civiles, está siendo perseguido desde 2012 y está muy cerca, en unos días nada más, de entrar a prisión. ¿Prisión por qué? Se preguntan rápidamente. Uno piensa en el rap uno piensa en sus orígenes norteamericanos, uno piensa en el rap eh, gangsta, donde básicamente las cosas se resolvían en la calle y a los tiros, y dice, bueno... El caso de vivir por ahí. No, básicamente, eh, el motivo por el cual Baltoni va a entrar en prisión es por las letras. Él tiene una ideología eh, anticapitalista, antifascista. Es curioso decir antifascista porque es como todos deberían ser antifascistas. Parece lógico, pero, pero no lo es. <ríe> exactamente. Eh, y obviamente un discurso eh, antimonarquía muy, muy evidente, muy lógico también de, desde el contexto donde nace el, el rap y de, y de las implicancias que tiene en términos de denuncia social. Y básicamente, bueno, lo mismo, está siendo está a punto de entrar a prisión eh, por esto. Arrancó todo en 2012. Los cargos por los cuales se lo acusan son eh, enaltecimiento del terrorismo. España, obviamente, al ser un país tan dividido y con tantas luchas independistas, ha generado estos grupos eh, un poco radicales asociados asociados al terrorismo, como la ETA, como el Grapo. Eh, y lo que lo están acusando es de enaltecer eh, los hechos que ellos han hecho perdón eh, dentro del país. Eh, también eh, injuriar al rey de alguna manera. Y amenazar directamente a un particular, en este caso es el líder, el presidente del Círculo Balear. Las Islas Baleares son parte de la cual eh, forma parte Mallorca. Jorge Campos en una de las letras, este es el presidente del Círculo Balear, eh, fue directamente criticado por Baltonic. Pero bueno, lo mismo, todo en, el, en términos del arte, todo en términos de la música, todo en términos en lo que él eh, ha decidido eh, escribir. Algunas de las frases que ha dicho es por ejemplo uno de sus temas El rey Borbón y sus movidas No sé si cazaba elefantes o iba de putas Esto en referencia directa al ex eh, rey español Juan Carlos I Que fue súper conocido por la foto eh, cazando un elefante blanco Que están encima en peligro de extinción Y aparte por sus escándalos eh, por fuera de la vida matrimonial por así decirlo Otras referencias tal vez Eh, más directa yendo en contra de la policía, puta policía, puta monarquía Reitero, cosas que en el rap y en muchos géneros, no solamente en el rap eh, Son moneda común y en el caso de España es muy particular Porque se da como una persecución permanente a lo que es la libertad de expresión básicamente Y esto es lo que está sufriendo Baltonic La condena, y esto me olvidé decirlo, es una condena de 3 años y medio Y lo que está buscando Baltonic es reducirla a 2 años que se reduzca a dos años no es un dato menor y recuérdenlo porque al final va a cobrar incluso más sentido al final de la columna. Que se reduzca a dos años implica obviamente eh, que no tienen eh, prisión efectiva, por así decirlo. Es lo que le ocurrió por ejemplo a Lionel Messi que lo que fue eh, hallado culpable y fue sancionado con una prisión de un año, un año y medio, pero obviamente al no llegar a los dos años no es efectiva. ¿Qué sucedió con Baltonic y con esta lucha que está teniendo? Bueno, le explotó la cabeza, obviamente, y yo pensaba, curiosamente, esto le sucedió en 2012, estamos en 2018 y todavía está viendo si va a entrar a prisión o no, probablemente, desafortunadamente, lo haga. Y en todo ese tiempo, claro, produjo un montón más de músico, un montón más de temas de rap, eh, hizo un CD que se llama El Reincidente de este preciso año, y un montón de maquetas en donde, lejos de amedrentarse por lo que le estaba sucediendo, la reacción fue aún, digo, más contestataria. Y esta, este caso de baltonic despertó un poco, avispó un poco a todos los raperos españoles y en realidad los hispanoparlantes en realidad unos 20 raperos más o menos se juntaron Eh, crearon un tema, filmaron un videoclip eh, en una cárcel muy famosa de Barcelona Que se llama La Modelo Y vamos a escuchar un cachito este tema, un ratito este tema Se llama Los Borbones son unos ladrones Clara alusión a la realeza española porque la realeza española es de la casa Borbón Así que vamos a escuchar un ratito este tema Y ya seguimos contando un poco más de la columna de baltónica Rapear no es delito en las cárceles, los débiles y los más pobres, ¿eh, no? En Ginebra, los patriotas escondiendo el monto Van Sofía Leonor, plebeio a un lado del cordón. No veo na' que pegue más que monarquía y condón. Cortar quién es y qué haces delito. Mira el caso de Bartón y que los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertades. De sofetón, de sofetón, desde que vive en Torrejón Ha puesto roja la fachada i la corona del Borbón Avergüincense por dar cabida a leyes falsedat Y fulminar con el castigo del encierro a la veta És simple, desobeim, perquè creiem que un canvi és possible Nos podríem tenir a tiradors en fila Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria l Insomni qualsevol realitat emassiga Hacen faltas gràcies, faltan pintadas, Falta gente que no s'agatxe por nada Hacen falta ganas para saltar los patres lo no sueño conversados si da el estado legítima al heredero de Franco observan los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El no rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas y de yo por la poesía con duerme en las cunetas, tomaremos un calle estilo Black Block, ocuparemos se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza imagina borracho diciendo que el pueblo me liga con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace hace falta amor para las oprimidas hace falta mucho odio para esos genocidas hace falta acción en contra de empresas nocivas también carteles combativos en las avenidas esa situación preocupa bastante más tinguchas que siempre mantenguas a casa real antisistemas un sistema que condena un cantan y que defiende un asesino de si el rapar delito chico no le des al play te vendan los ojitos aquí te robas tal rey dentro de muy poquito y si sigue así la ley habrá más rappers en españa presos que las cárteles de USA escuchando este tema eh, los borbones son unos ladrones yo pensaba siguiendo la lógica y esto es tal vez lo más peligroso de lo que está sucediendo con baltónico Siguiendo esta lógica de, de buscar la encarcelación y buscar meter en prisión a aquellas personas que a partir de su libertad de expresión digan justamente lo que quieran, porque es parte de la libertad de expresión, digo, las 20 personas que hicieron este tema probablemente para la justicia española deberían ir presas porque más crítica a la, a la realeza aquí no puede haber. Y es realmente donde uno eh, dice, claro, utilizando esta lógica que está usando la justicia española, una lógica absolutamente contradictoria, digo, porque... Si se va a penar, si va a haber eh, sanciones punitivas tan fuertes por libertad de expresión, ¿qué sucede en los casos de corrupción? Yo traje incluso un par de casos eh, de delitos de corrupción en donde la pena fue menor, por ejemplo, el exalcalde del Valle de Guadalajara Heights, algo así de Málaga, básicamente, eh, Tomás Gómez eh, fue condenado a 9 años de prisión por 12 delitos de corrupción urbanísticas. Y en 2012 Rajoy le bajó Rajoy es el presidente de España, le bajó la pena y la redujo a dos años por lo que no va a cumplir efectiva. Otra persona, por ejemplo, eh, la una de la expresidenta, perdón, del Parlamento Balear, María Antonia Munar, también eh, tuvo una presión una prisión, perdón, de dos años y medio por haber cobrado un soborno. Estamos hablando de casos de soborno, de casos de corrupción, de desfalco del Estado, por así decirlo, y estamos poniéndolo en la misma medida y ni siquiera aún peor considerando la libertad de expresión de un rapero, por lo que es un caso eh, absolutamente emblemático, desafortunadamente no es el único y es algo que, que viéndolo a la distancia realmente sorprende muchísimo. Sí, sí, entonces te queríamos preguntar si había algún tipo de organización, eh, alguna movida en Facebook, en las redes sociales, con respecto o, o para reclamar que estas cosas no pueden pasar, digamos, que no te pueden meter en preso. Por eh, declararte en contra de, de la realeza O de los borbones en este caso Y, y si conoces eh, un poco de eso Si, sí, hay un grupo eh, Que se generó en Facebook Se generó a los comienzos Pero claro, Baltonic hasta que no le sucedió esto No era tampoco un rapero súper conocido No es que estamos hablando del Eminem de España eh, claro. en, en realidad el Eminem de España Ponele que sería entre Porta y nach eh, Baltonic no es un rapero súper conocido Entonces cuando se generó esta, esta situación Judicial de, del rapero Hubo un comienzo medio apagado en cuanto a movilizaciones y en cuanto a reacción popular, pero conforme fueron pasando los años y fue fue incrementándose la, la intención y se fue convirtiendo en realidad el hecho de que iba a estar en prisión, sí, obviamente surgieron movimientos. Hay un grupo de Facebook, un grupo de apoyo a la libertad de Baltonic. Tiene más o menos 9000 eh, me gusta si se han hecho eh, este año, en 2018, en febrero y en marzo, distintas movilizaciones. Reitero, se va acercando el tiempo, van pasando las semanas y los meses y el hecho es que este rapero probablemente vaya a prisión. Y lo dije un poco al principio y quería eh, recuperar esto porque era era un dato importante. Esos dos años eh, que le que vendrían a ser el mínimo por el cual uno no va a prisión eh, no son un dato menor y tal vez eh, denotan la, la influencia y la intención que tienen algunos representantes eh, de la Audiencia Nacional de Española de meter preso a aquellos que opinan distinto. Por ejemplo, había otros dos casos muy parecidos de, de otros dos raperos. Uno que se llamaba Pablo Hassel, eh, que por distintos mensajes en Twitter y por una canción que se llama Muerte a los Borbones, fue un, tal vez un pasito más allá. Y otro grupo de raperos que se llamaba La Insurgencia. A ellos dos también fueron condenados y la particularidad, y lo que es realmente tremendo, es que la condena fue de dos años y un día. ¿Y un o día? sea, toda la fucking intención de que vayan presos. <risa> Sí, sí, sí Y la otra cuestión Esto es un poco en joda igual Hablando <risa> Va a tirar, la va a tirar Porque esto es pa la, la va a tirar, la va a tirar Como hoy decías De los orígenes del rap Que era un poco contestatario gangsta. Un poco gansta eh, ¿Qué opinión? La, la va a tirar, la va a tirar ¿Qué yo opinión no te, malice, no te merece La incursión de Will Smith? Yo sé que has escuchado Sí, eh, sí, sí, fuera de Will de Will Smith eh, de rap Así que ¿Qué opinión te merece eh, Will Smith como rapero? Ver... A ver Y vamos, vamos Esto en serio Va a ser una respuesta seria Eh, como rapero como cantante no tengo nada me parece que la, las letras y el, el rap de Will Smith realmente no dicen nada es un eh. es, es un pop es un... Pasó? no pasó el sobre no pasó el sobre no, para mí realmente Will Smith como rapero en lo que es el rap... Se bajó la pauta Will Smith que no había dado. Pero en esto, perdón, en esto que veníamos hablando de la contestación social y de la necesidad de, de reclamar y denunciar, Will Smith que habla de lo linda que es la vida y que lo buena que son las cosas que le suceden a él, tal vez para mí no entra mucho. Es el rapero de la derecha. pero si, Exactamente, el rapero neoliberal, pero si a ustedes les gusta Will Smith y quieren escucharlo... No, no, a, él, a él. Yo no los invito realmente a, a, a, a que lo hagan. Bueno, yo quería decir que en este ratito Ferretti, nuestro productor, se proclamó a favor de, del rap que hace Will Smith. Así que nos vamos a ir a la pausa. Las tiene todas. <ríe> Escuchando Mustafank y bueno, di, diciendo lo que dice Ferretti a favor de Will Smith. Esa es tu chamánica, el brevaje tu mente rompió y la arena entrando en tus ojos velozmente inundó tu visión. Llegó a la colmena, vergeñando a romper panal Tanta rabia que vas absorbiendo Es muy peligro y se te puede hacer mal Todo eso que entró en el olvido Y el latente sentir repitido Te fueron haciendo falto por pecar de atrevido Y los dos estén muy, muy feliz Solo cumplen de ser Que ya no pedís mientras tanto social y cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 Siendo las 19:53 retornamos para el último bloque, última en realidad partecita de Bache Hermata Porque como bien inmortalizó Dylan una frase súper original que no había escuchado nunca... Los tiempos son tiranos en la radio. Nos estamos quedando realmente sin tiempo. Pero como queríamos repetir un poco la fórmula de la semana pasada... La semana pasada estuvimos analizando una canción. Fue el caso de La Bifurcada, la Bifurcada. De, de Memphis, La Bluesera. Y en esta semana Juan Ignacio Lago iba a hablar de otro tema... Medio lo que explicamos la semana pasada, tal vez no tan burdo, tal vez no tan directo, pero que a la vez es interesante analizarlo desde el punto de vista eh, feminista y en realidad notando un poco el machismo en ciertas canciones muy famosas y argentinas, obviamente. Exactamente, Tincho, y este caso también es súper interesante porque sucede lo contrario de la semana pasada, cuando hablábamos de la bifurcada y de cómo el autor un poco lo... estaba de acuerdo, digamos, no sí. es que... No es que... Pasó el tiempo y dijo, bueno, quizás sí, eran, otro, eran otros momentos, otras épocas. Totalmente. Eh, hicieron cierto mea culpa. En este caso lo que pasa es justamente eso. Estamos hablando de Espineta y Muchacha Ojos de Papel. Sí. Un tema clave. Re contra conocido. Argentino. Eh, que todos cantamos, que a todos nos gusta. Me, me atrevería a decir. Sí, sí, o, sí. Hoy, fue el día, hoy vendí un humo en todo el programa. <risa> no, no, así no. que voy a seguir con esa lógica. Hoy dijiste que la película <risa> <me> <risa> gusta, <risa> que era la bueno, mejor esa, de la historia. Esta, esta no es polémica. Esta la mayoría me va a bancar. No sé. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. La de Don Iarco no. La de Don Iarco no me banca ni vieja, pero bueno. Así que bueno, eh, vamos. No, sí, continuando con esto. Eh, este dato sí me lo acercó la producción. Bien, bien. Bien, bien perrella, De una entrevista Está que... Está a favor de Will Smith, pero también... Eh, pero bueno, favor. o sea... No, Ayuda Las tiene todas, pero de vez en cuando tira un centro para, para Pachigermata. Eh, que bueno, le hicieron una entrevista al flaco en el 2010, en el programa Como Hice una especie de programa documental que transmitía Canal Encuentro conducido justamente por Emilio del Guercio que es un ex Almendra Ajá. compañero del de, de Flaco Espineta eh, él se encargaba del de, de bajo y también de, de los coros y bueno, en esa entrevista al Flaco le preguntan entre muchas otras cosas sobre sobre este hit sobre Muchacha Ojos de Papel y Espineta contaba lo siguiente Cuando vos, vos, vos dijiste Muchacha Ojos de Papel ¿Qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice, un, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, eh, yo hice un, un texto filosófico sí, sí. desmistificando las bondades del individuo que canta. El, el que canta es bravo entendés porque eh, de alguna manera es algo que está en, en, en la sociedad humana que es la dominación el tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva y quiere ser el único protagonista él inclusive si es necesario la va a dejar embarazada por eso fabrica un castillo en su vientre para que no entre nadie entendés, es algo mm. machista y después encima le afana un color, ¿por qué, pobre piba? Entendés, yo lo analicé mucho y la letra no es decir, eh, bajo la superficie eh, esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, yo me mi... vos dormí, que yo laburo. Entendés? Eh, bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. Ahí pasaba parte de la entrevista al flaco Espineta, que es muy interesante escuchar su interpretación, que quién mejor que escucharla de él mismo, y de, de esa interpretación que hace justamente, que habla de, de esto de lo romántico, de, de, de la seducción, pero también se hace cargo de esa voz manipuladora y de cómo escondía eh cierto machismo, sí, dentro de esa dentro de esa letra. Interesante también en esta entrevista y en este fragmento que él menciona que escribió un texto en 1987, A casi 20 años de componer ese tema, que se llama, para que lo busques en internet porque lo van lo pueden encontrar y lo pueden leer, es muy interesante. Se llama Desintegración abstracta de la defoliación y ahí hace un análisis mucho más profundo de tono bastante poético y filosófico, pero también tratando este tema, tratando de la voz machista en ese tema que recordamos todos. Sí, súper interesante y con esto quería quería cerrar para no, no extender mucho eh, lo que decíamos, nos vivimos quejando y creo yo realmente con razón de que muchos artistas con sus canciones, que muchos eh, personajes con sus declaraciones atrasan y tal vez lo de Spinetta siendo una especie de mea culpa, siendo una especie de acercamiento eh, a épocas más modernas, reconoce un poco el proceso uno obviamente desde la base no va a dejar de criticar la, la intención por más de que fueran otras épocas y por más de que de alguna manera haya buscado él una justificación pero por lo menos este acercamiento a algunas de, de las lógicas que estamos viendo hoy en día antes que, que no aportar nada por lo menos aporta una visión del tema Sí, aparte para agregar, lo que más me sorprendió es que no la entrevista del 2010 ya otra época, ya otro clima sino que él escribe este este este texto bien eh, introspectivo en 1987 claro. digamos, la lucidez del flaco Sí, totalmente Sí, sí, sí. Aparte, bueno, ya cerrando la columna, ya nos estamos yendo en realidad. Así que más que nada, más que hablar de la columna, quiero hacer una especie de despedida. Diga. De, ¿Se canceló Pachirma? Pach ya Así era que... No llegamos, no pasamos el cuarto, loco. Sí, bueno, el cuarto lo estamos pasando en este momento. Yo nada más le quería mandar un saludo a Will Smith, que bien, me bien, parece bien. que nos está escuchando. Merecido saludo. Un merecido saludo. Que todos escuchemos las canciones y que capaz... Que en algún futuro programa salga alguna columna Del de rap de willsmith Y que miren Donnie Darco Y que nos sigan en, en, en todas las redes sociales que tenemos Que es Instagram, Pachi Armata Ok Tenemos sí, YouTube también Una foto viendo Donnie Darco Escuchando, escuchando Will Smith, Will. Escuchando Will Smith. <ríe> Con esa sarda De recomendaciones nos vamos a ir despidiendo Diciéndoles que el próximo jueves Vamos a estar acá sentaditos a las 7 Para hacer otra edición de Pachi de Armata Chau no creer que ja no estés te vas que te escondes no te muestras y por mí yo ocultas espías no sé muy bien por dónde vas te vas para